Cuentos de hadas españoles El viejo sultán Había una vez un granjero muy pobre Que vivía con su mujer y su hijo También tenía un perro fiel llamado sultán Que ya era mayor y había perdido todos los dientes Así que no podía morder Ni para comer ni para protegerse Mañana intentaré dejar al viejo sultán en el bosque Ya no nos sirve de nada A su mujer le daba pena la fiel bestia Nos ha servido tanto tiempo y ha sido tan fiel Nos ha cuidado siempre Ahora deberíamos cuidarlo nosotros sus últimos días ¿Qué? No eres una mujer muy avispada No tiene dientes en la boca Y los ladrones no le tienen miedo Debería marcharse Si nos ha servido, también lo hemos alimentado, ¿no? Ahora no tenemos dinero ni comida que malgastar en este perro inútil El pobre perro que estaba estirado al sol muy cerca Lo había oído todo Y sentía que mañana fuese su último día Caramba, mi dueño me considera inútil Debo hacer algo o mañana me quedaré sin hogar Voy a consultarlo con mi amigo el lobo. Esa noche se fue al bosque para ver a su amigo el lobo y quejarse del destino que le esperaba. Caramba, pero qué pena me das. Pero no estés triste. Solo tienes que demostrar que aún eres útil. He pensado una cosa. Oh, ¿Qué? ¿Qué? Escucha atentamente. Mañana... A primera hora de la mañana Tu amo irá con su esposa A Cortareno Y llevarán a su hijo pequeño Así que no quedará nadie en casa Como siempre Durante la jornada de trabajo Dejarán al niño tumbado Bajo un seto a la sombra Solo tienes que tumbarte a su lado Y después Entonces apareceré yo Y ya verás El plan del lobo era intrigante y aterrador Pero siguió adelante, esperando que le salvara la vida Al día siguiente, todo se llevó a cabo como había sido planeado El granjero y su mujer estaban trabajando en el campo Y Sultán yacía junto al pequeño bebé Y como había prometido, apareció el lobo Ya estás aquí, querido amigo ¿Y ahora qué hago? ¡Ladra! El lobo se llevó al bebé, dejando a Sultán y a sus padres sorprendidos Sorprendido por el movimiento de su amigo, Sultán empezó a ladrar y siguió al lobo al bosque El granjero y su mujer vieron todo desde la distancia y corrieron tras Sultán ¡Alto! ¿A dónde vas con el bebé? El lobo llegó al lado oscuro del bosque y se detuvo Sultán lo alcanzó y le advirtió No puedes hacerle daño a ese bebé mientras yo siga con vida. No estoy aquí para hacerle daño al bebé. Solo quería demostrarle a tu dueño lo bueno que eres. Ahora devuélvele el bebé a tu dueño, que pensará que lo ha salvado. Y te estará tan agradecido que no te hará daño. Todo lo contrario. Te querrá con toda su alma y no permitirá que te falte nada nunca más. El lobo le devolvió al bebé y le deseó a Sultán suerte. Gracias, amigo mío. Puedes haberme salvado la vida. El granjero y su mujer entraron en el bosque gritando, pero se detuvieron cuando vieron que su viejo Sultán les traía a su hijo sano y salvo. ¡Oh, mi amigo Sultán! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Has salvado a mi hijo y me has demostrado que eres un gran perro! El granjero estaba muy contento y acarició al viejo sultán cariñosamente ¿Y tú querías abandonarlo? Lo siento amigo mío, te alimentaré con buena comida mientras vivas Ve a casa ahora mismo querida y hazle a sultán un pan bien blandito para que no tenga que morderlo Y dale la almohada de mi cama para que se tumbe en ella Desde ese momento... El viejo sultán tuvo la vida resuelta como había deseado Poco después lo visitó el lobo que estaba encantado de ver lo bien que había salido todo Pero tenía una petición para el viejo sultán Después de todo lo que he hecho por ti, merezco una recompensa Sí, claro amigo mío, estoy dispuesto a compartir mi comida todos los días No, no, yo me buscaré mi comida Solo tienes que cerrar los ojos cuando me lleve una de las ovejas de tu amo ¿Qué? ¡Jamás! ¡No puedo traicionar a mi amo! ¡Lo siento! ¡No puedo aceptar eso! El lobo, que pensaba que no hablaba sinceramente, se deslizó por la noche para llevarse a una oveja Pero el fiel sultán, conociendo el peligro, estaba alerta Y nada más divisar al lobo ladró Y el granjero persiguió al lobo con una pala El lobo tuvo que escapar, pero le gritó al perro Oye, me las pagarás A la mañana siguiente, el lobo envió al jabalí para desafiar al perro A que fuera al bosque a resolver este asunto Le debías al lobo una y no has saltado la deuda Debes venir al bosque a disculparte con el lobo por los golpes que recibió de tu amo El viejo sultán sabía que no le había llamado solo para disculparse Que el lobo planeaba atacarlo El viejo sultán solo encontró para que lo acompañara una gata que solo podía usar tres patas y cuando se pusieron en marcha, la pobre gata cojeaba y estiraba la cola dolorida en el aire ¡Miau! ¡Me duelen mucho mis patitas! ¡Oh, querida gata! ¡Nunca olvidaré tu ayuda! El lobo y su amigo ya estaban en el lugar acordado pero cuando vieron venir al enemigo, pensaron que venía con un sable porque lo confundieron con la cola estirada de la gata ¡Caramba! ¿Dónde habrá encontrado la granuja de Sultán un sable? ¡Seguro que es para usarlo contra ti, Lobo! Y trae también una gata. ¿Pero qué está haciendo? Cuando la pobre gata saltaba con sus tres patas, pensaron que iba cogiendo piedras para lanzárselas. ¡Ay! Creo que esta no podremos ganarla, Lobo. ¡Voy a esconderme! Yo también Asustado, el jabalí se deslizó entre la maleza Y el lobo subió de un salto al árbol El perro y el gato cuando llegaron, vieron que no había nadie No veo a nadie El jabalí no pudo esconderse totalmente Y se le veía una oreja Mientras la gata miraba atentamente, el jabalí movió la oreja Miau, pero yo sí Un ratón La gata, que pensó que era un ratón moviéndose, le saltó encima y le mordió El jabalí emitió un sonido aterrador y se escapó chillando ¡Ah! ¡Oh, ¡Dejadme en paz! ¡El culpable está en ese árbol! Sorprendidos, el perro y la gata miraron hacia arriba y vieron al lobo Que le daba vergüenza que vieran que les tenía miedo ¿Qué estás haciendo ahí arriba, amigo mío? ¡Miau! ¿Qué estás haciendo ahí arriba, mi? El lobo bajó avergonzado de haber sido un mal amigo Y más avergonzado de tener miedo y estar asustado Pero el viejo sultán le abrazó, calmándole su miedo Tranquilo, no le hago daño a los amigos El lobo aprendió la lección y fue amigo para siempre del perro